Desde Campiñas Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. 11 y 34 de este jueves y vamos a recibir, como siempre, a nuestro compañero en el estado de Sao Paulo allá en Brasil, Plinio Arruda Sampaio Jr. Plinio, buen día, bienvenido. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Gran gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Bueno, y vamos a anunciar, Plinio, a la audiencia Eh, que estamos inaugurando contigo, digamos, una vía nueva de comunicación. La radio tiene habitualmente un canal en YouTube donde eh, solemos transmitir las entrevistas en vivo, los programas en vivo del estudio, y teníamos eh, pendiente incorporar este tipo de contactos vía Zoom o vía estas plataformas verdad de, de diálogo a distancia, Eh, para que no solo lo viéramos nosotros en el estudio, sino que la gente lo pueda ver en ese canal de, de transmisión. Eh, así que ahora, con el apoyo técnico de Nacho, acá estamos, la gente que quiera buscarnos en CX36 vivo, ponen en el buscador de YouTube, y van a poder ver este diálogo eh, directo contigo y esperamos ir sumando así otros contactos a distancia para que además de escucharnos como siempre, por aire, por internet, lo puedan ver en estos diálogos a distancia. Y lo, lo que hicimos inaugurar contigo, no es casual esto, eh, así que eh, va como un reconocimiento como te valoramos como columnista. Eh. Es, esperamos que te hayas Estoy producido. Muy orgulloso con esto. <risa> Bueno, después bueno, en este aspecto ya la cosa va a quedar más complicada. Ya implica un trabajo de imagen, de producción. Mira, para que yo para que yo sepa Hernán, repite dónde está el programa de YouTube. Eh, tienen... yo trate de publicar aquí. Poner en el buscador de YouTube ponen la característica de la radio, ¿no? Nachos X36 vivo CX el número que identifica la radio, yo lo estoy haciendo también, CX36, vivo, y ahí va a aparecer eh, en el canal la transmisión. Yo cuando lo encuentre, eh, lo voy a, lo, te lo voy a mostrar también ante la cámara. Acá ya lo estoy viendo. La gente que, que pueda acceder a YouTube, que lo busque ahí, Eh, así nos cuenta eh, cómo lo ven, que nos confirmen que lo están viendo, como lo estoy viendo yo en el celular ahora normalmente, y van a ver ahora la imagen de, eh, de Plinio. Por ejemplo, ya de Argentina, Maite, que está siempre atenta, nos está preguntando eso. CX36 en vivo. Bueno, Plinio, vamos a nuestros temas, que sigue dando que hablar, por supuesto, Brasil, con... una actitud muy, muy recia de negacionismo, digamos, del presidente Bolsonaro a, a las acusaciones sobre él por, por los números, por la gravedad, que puede sonar reiterativo, pero no nos queda otra que, que seguir esta situación de, de tu país cuando yo lleva más de 4.000 muertes diarias, ¿no? Sí, la situación aquí en Brasil es realmente muy trágica, Y muy eh, redundante, como dijiste, Hernán, porque en realidad la pandemia ganó tamaña proporción que el país todo vive eh, en función de esta tragedia. ¿no? Uh -huh. eh, recién salió una estimativa de una universidad de Washington que se espera 100.000 muertos nada más en el mes de abril. Y por lo que yo vi de la estimación, será más porque ellos todavía no, no, no imaginaban que ultrapasaríamos mil muertos tan recién en el mes de abril. Entonces, es una situación realmente mala. El gobierno, eh, después de la presión fuerte que tuvo de los empresarios para que se acelerase la vacunación, el gobierno hizo una reunión con los empresarios, otros empresarios, una reunión donde Bolsonaro fue muy bien recibido, donde quedó más o menos establecido que el gobierno entonces va a tratar de acelerar las vacunaciones, pero que continuará con sin política de isolamiento y distanciamiento social. El problema mm. es que la pandemia llegó a tamaña proporción aquí en Brasil, que no se resuelve esto sin un lockdown, No solo un distanciamiento social, pero realmente un lockdown. Y entonces caminamos para una tragedia que es anunciada, que ya la discutimos varias veces aquí en, en, la, en la radio, y que es realmente trágica. Para que tengan una idea, eh, en São Paulo ya el número de muerte es superior al número de nacimientos. Y se espera que Brasil, si esto no se interrumpe, va a tener un, un crecimiento demográfico negativo en este año. Uh -huh. eh, ha hecho algunas declaraciones, como siempre, polémicas, eh, pero ha dicho, eh, por ejemplo, yo puedo terminar con el problema del virus en unos minutos, solo tengo que pagar lo que los gobiernos pagaron en el pasado. y ahí nombra a los principales medios, a Globo, a Folia de San Pablo, Estado de San Pablo, ¿no? en esa lucha también que ha tenido contra medios que están lejos de ser de izquierda, Plinio. Sí, porque en realidad Bolsonaro es un personaje muy primitivo. Entonces, para Uruguay, que es un país, digamos, dentro del contexto latinoamericano más civilizado, debe ser muy extraño comprender lo que pasa aquí. ¿No? Uh -huh. Bolsonaro niega el problema. Él dice que no hay esta crisis, que esto es todo inventado por la prensa. ¿no? Si ya ya le dio una orden al ministro de la salud unas semanas atrás para que vaya a los hospitales para ver si es verdad que hay covid, claro que sabe que hay covid y esta semana murió un funcionario de su gabinete que, que trataba con él directamente. Uh -huh. pero en realidad es la lógica del capital, ¿no? O sea, esto va a permanecer, la rueda va a permanecer girando, duela a quien duela. Uh -huh. eh, pero más allá de esto, de las declaraciones, entonces, eh, sigue sin mayores cambios, todo esto sigue dependiendo de lo que hacen a nivel de cada estado, a nivel de, del gobierno estadual, Plinio. Mira, en realidad es una confusión completa. El problema no es solo de Bolsonaro. Es de Bolsonaro, pero es del Estado brasileño. Uh -huh. Son muy pocos los los alcaldes y los gobernadores de provincia que tienen una política más razonable. En realidad, esta es una decisión de la burguesía brasileña. Aquí se va a trabajar y si la gente muere, muere, porque así es la vida. Hay que trabajar, ¿no? Entonces, esta es la, la, la, digamos, la palabra de orden general uh -huh. que organiza la política en Brasil. Lo que pasa, lo que pasa aquí en, con Bolsonaro es que Bolsonaro ahora está sobre la tutela de los militares de manera más fuerte y del mercado y de los políticos fisiológicos. Y el acuerdo momentáneo es la economía permanece abierta vamos a tratar de acelerar las vacunas. El problema, eh, Hernán, es que no se eh, paí, Brasil es un país muy grande, con mucha gente, y, y no se tomaron las providencias para que se pudiera vacunar a la gente de una manera célere. Entonces, simplemente no hay vacunas. Brasil tiene dos centros de producción de vacunas importantes, Butantan y Fiocruz, mm. pero... necesitan de los insumos que vienen de fuera, la mayoría viene de China. Y por los problemas diplomáticos de Brasil con China, no hay buena voluntad de China, hmm. ¿se entiende? sí Y además China ahora empezó su programa de vacunación en masa y son un billón y trescientos mil millones, hmm. o sea que... Eh, O sea que hay eh, dificultad de, de escasez de, de, de vacunas. Y la novedad de la semana es que ahora también hay eh, escasez de remedios y para atender a los enfermos. De oxígeno, de anestesia, en fin. Entonces vamos realmente para una situación literalmente dantesca. Mm. Ángeles... Sí, yo iba a, a cambiar de tema, ¿no? Porque el problema que hay es que a medida que esto va sucediendo, que es tal cual dice Plinio, y es reiterativo, pero cada vez es más, eh, ese dato que daba al principio de que hay más muertes que nacimientos, es un dato que creo que no solo los demógrafos se pueden impactar, ¿no? Nos impactamos todos. Pero al mismo tiempo siguen avanzando en las líneas de política económica, por ejemplo, sin parar, y por lo que vimos, ahí en Brasil, se puso, ahí en su alto curso, a partir del día de ayer y hasta mañana, donde van a concesionar 22 aeropuertos, 5 puertos, una línea férrea y antes de la cantidad de millones de dólares que van a recambiar, y es es duro, porque... La a ver Ángeles, se, este? se pierde un poquito ahí eh, tu... El sonido. Es lo que pasa así con la distancia Pero bueno, era eso Lo económico, Plinio, dice Ángeles, ¿no? ¿Cómo sigue adelante? La privatización ¿Mm? Sí no, no se escuchó mucho, Ángeles Pero imagino por, por el comienzo Que preguntas sobre La política económica Esta es una cuestión importante aquí La política económica de Bolsonaro sigue dentro de la ortodoxia, ortodoxia uh -huh. eh, neoliberal. Entonces, sí. estamos en un régimen de austeridad fiscal en el medio de la pandemia. Entonces, no hay dinero ni para el servicio público, ni para la salud y, y ni para auxilio emergencial a la gente. Esto, ¿no? en realidad no es contradictorio con lo que quiere Bolsonaro, porque Bolsonaro quiere que la gente salga a trabajar. Y la, y la manera más fuerte que tiene de hacer la gente exponerse al riesgo del, del virus es eh, chantajearlas con el, el miedo de la hambre. Mm. Entonces no le dan plata para que queden en casa. Y en esto la gente es obligada a salir. Entonces este es un problema grave, Eh, Bolsonaro tiene tomado medidas de centralización tributaria lo que quiere decir que esto va a generar problemas fiscales más graves todavía en los estados y municipios la situación como ya discutimos aquí hace mucho tiempo Hernán y Ángeles es de una crisis muy grande la crisis no se está mejorando se está empeorando entonces el país camina no solo para un colapso sanitario pero para un colapso generalizado de todos los aspectos eh, de la vida eso eh, yo quiero insistir espero que se escuche sobre el tema de esta subasta de aeropuertos uh -huh. y de otros bienes públicos de Brasil que también van a dejar como saldo, una gran pérdida para el Estado, para lo público en ese país. ¿no? Una subasta que empezó ayer y que termina mañana, según leímos en varias cadenas internacionales. Plinio, subasta de aeropuertos. El Ángeles, aquí sí. llegó muy mal el... el, el... Ángeles, Ángel, te, te insistía de, de la, subasta, la subasta, la privatización de aeropuertos, por ejemplo. Sí, el gobierno está en realidad vendiendo el país, buscando un poco de plata, pero sobre todo buscando abrir grandes negocios para los empresarios, ¿eh? que es la manera que tienen de, eh, de mantener apoyo político. ¿No? La privatización, creo que van a privatizar, son decenas de, de, de aeropuertos. Ayer hicieron la, la primera venta y arrecadaron 3.3 billones, no sé si así se dice en español, en, en portugués sería billones de reales, o mil millones, creo que se dice en español, y que eso no es nada, ¿no? Que, que es ¿Mm? una plata absolutamente irrelevante para resolver los problemas fiscales. Entonces, en realidad, no es un problema fiscal, pero sí un problema de generar negocios para el capital. Esto sí es importante para Bolsonaro, porque es lo que mantiene a los empresarios cercanos del gobierno y que evitan que, que, que exista una conspiración por arriba para sustituirlo, que es la paranoia permanente de Bolsonaro. Bien, Plinio, en, en un apunte que me quedó del tema vacunas es que Bolsonaro habló esta semana con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y ahí parece que le, se habría mostrado interesado en recibir la vacuna rusa, la Sputnik 5 Mira, es una novedad, ¿no? Bolsonaro hace muchas maniobras, mm. eh, la mayoría son factoides de propaganda, para decir que sí, que él va a arreglar el problema de las vacunas. Hernán, de, de, de, de concreto, Brasil tiene dos vacunas, uh -huh. que es la vacuna de Oxford y la vacuna Coronavac. Estas son las dos vacunas que tenemos en la mano, de hecho. Para allá de esto, Bolsonaro dice que va a comprar de la Pfizer, de la Moderna, pero es todo, no hay nada de concreto. Lo que él dice, hay que siempre después analizar con calma. El hecho es que tenemos estas dos vacunas, son dos buenas vacunas. Eh, el, eh, ahora hay que arreglar las relaciones externas para que, lleguen los para que lleguen los insumos y se pueda, digamos, acelerar la producción y vacunar lo más rápido posible. La verdad es que para resolver esto hay que quebrar las patentes y a acelerar a lo máximo la producción de vacuna en todo el mundo. Y el gobierno brasileño, aunque sufra con falta de vacunas aquí, teniendo posibilidad de, de, de hacer las vacunas porque tenemos capacidad técnica para hacerlo, pero en los foros internacionales permanece sabotando la política de quiebra de patente. Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con Bolsonaro porque es un hombre mentiroso, un delincuente. Entonces lo que él dice no quiere decir que es De hecho que va a hacerlo, eh, en realidad estamos con estas dos vacunas en una situación muy defensiva, pero el problema nuestro, solo para dejar claro, en el momento no es la vacuna, el problema nuestro es interrumpir la circulación del virus, uh -huh. y para esto hay que hacer lockdown, y para hacer lockdown hay que cambiar la política económica, para que la gente pueda quedar en casa sin miedo de pasar hambre, Claro. Y, y esto es el punto central de la coyuntura aquí en Brasil el capital no no no cede nada no no no no no da nada pa, por la vida y por esto esto continúa una tragedia muy muy fea Plinio además esto como un elemento para cerrar de que no estamos hablando de cualquier país, ¿no? Hay científicos a nivel internacional que está, están advirtiendo en las consecuencias en la proyección mundial que puede tener este descontrol en Brasil por la generación de distintas versiones nuevas de, la cep, de cepas que a su vez se van extendiendo al resto del mundo, ¿no? Alguien lo comparaba... Eh, un científico desde Estados Unidos que habló con prensa brasileña con lo que pasó en Fukushima, eh, con la planta aquella nuclear que desde Japón eh, afectó, por suerte se terminó controlando, pero dejó muchas víctimas desde lo que es la, las eh, pérdidas nucleares, de energía nuclear, pero esto desde lo biológico, eh, Brasil lo que puede pasar en Brasil afecta al mundo. Sin duda alguna, Hernán. La realidad es que la globalización del capital también globalizó todos los problemas y globalizó la lucha de clases también. Entonces está todo ahora globalizado. Brasil hoy día es un laboratorio, de, es una incubadora de coronavirus, es una fábrica de mutaciones de coronavirus. porque es muy grande la, la circulación del virus aquí. Uh -huh. Entonces, este es un problema sanitario mundial, global, ¿eh? y hay que tratarlo como tal, no subordinado al capital, pero por una lógica humanitaria, y por eso la importancia de quebrar las patentes y inmediatamente y de empezar una vacunación de todo el globo, porque es un, es un engaño de los países ricos porque estamos viendo no, Hernán? Uh -huh. una especie de imperialismo sanitario entonces yo tengo las vacunas hago de las vacunas un negocio y vacuno primero los blancos anglosaxones uh -huh. pero esto no va a resolver la pandemia esto va a enriquecer muchas empresas farmacéuticas pero va a prolongar la pandemia Entonces esto tiene que encerrarse y solo se va a encerrar cuando los trabajadores pongan un basta a esto. Porque la verdad es que los únicos interesados reales en terminar la pandemia lo más pronto posible son los trabajadores. Muy bien, Plinio. Bueno, con esta modalidad nueva... que va a implicar seguramente que nos lleguen desde tus representantes una reformulación del contrato por derechos de imagen, ¿verdad? Eh, vamos a, a ir ajustando aspectos técnicos de esto y a difundir además más, porque estamos probando este nuevo canal de YouTube, pero estamos contentos de poder ofrecerle esto también a la gente y lo repito, lo iremos ajustando, lo iremos eh, difundiendo para todos los contactos ...con esta modalidad, te mandamos un abrazo con la preocupación que quedamos... ...con lo que está pasando con ese pueblo hermano, con la esperanza de que... ...desde la lucha se pueda torcer este rumbo y hasta la próxima, Plinio. Muchas gracias y si les puedo mandar un, un, un, una sugerencia aquí de Brasil... ...la mejor vacuna contra la pandemia es la lucidez política y la conciencia política... No dejen las calles y sigan movilizando, porque el peor perro que hay aquí en Brasil se llama Bolsonaro. Mm. Hasta luego. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Abrazo, Plinio. Hasta la próxima.